Amigos amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa de esta recorrida por la música y la historia de la música del mundo. Y hoy vamos a comenzar con un grupo que tuvimos oportunidad de disfrutarlo en vivo allá por el año 96 en Montevideo, un boliche en la Cruz de Carrasco que hacía unos huaynes espectaculares el 24 de agosto, la noche de las nostalgias. Y bueno, llegaron a Montevideo a dar un show muy especial en ese lugar y allí estuvimos disfrutando de su música, aunque lógicamente un poco más apagada de lo que era en aquellos años que nosotros lo escuchábamos. Estoy hablando de la década de los 80. Los Jokim Blue una banda neerlandesa de rock formada en el año 67. Ese mismo año grabaron su primer sencillo que no tuvo un gran éxito. En el año 68 se dieron a conocer sí ya por un tema Lucy cantada por Ferd de Wilde, que alcanzó el puesto 21 de popularidad en los Países Bajos. En ese mismo año eh de Wilde fue reemplazado por la cantante gitana norlandesa nacida en La Haya Mariska Beres como vocalista principal del grupo. Y en el 69 aparece el sencillo Venus como cara B eh de de un disco que en la cara A contenía el tema Hot Sands cantado justamente por Mariska Beres. Este tema lo elevó a la fama alrededor del mundo alcanzando el número 1 de Billboard y los Hot 100 en Estados Unidos durante 3 semanas, siendo el primar sencillo neerlandés quien a hacerlo. Por este sencillo recibieron disco de oro de parte de la Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense. Las ventas mundiales superaron los 5 millones de copias en el 74 se disolvió el grupo eh Mariska Veles murió en el año 2006. Eh, víctima del cáncer a la edad de 59 años, y Clash Van Der Ball, guitarrista y alma mater del grupo murió en el año 2018 a los 69 años de edad. Editaron 12 álbumes y más de 30 sencillos a lo largo de su carrera. Luego de la resolución en el año 74 se juntaron de formas esporádicas y una de esas reuniones fue justamente para esa gira que hicieron por Uruguay, Argentina y Brasil en el año 1996. Comenzamos con el Jockey Blue y este clásico Venus. He's got Vamos con otro clásico, Bonnie Tyler, nacida en junio del 51 en Gales, salto a la fama con el lanzamiento de su álbum en el 77 The Water Star Tony y su sencillo Lodge in France. Eh, fue un éxito en ambos lados del Atlántico, alcanzando el número 4 en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos. Después de ganar el décimo Festival Mundial de la Canción Popular por el Reino Unido en el 79, Taylor pasó de la música country a la música rock. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de los 80, cuando colaboró con Jimmy Straitman, lanzando su éxito internacional Total Eclipse of the Heart y el éxito de Taylor en ese periodo culminó con dos nominaciones en los premios Brit y tres premios Grammy. También fue incluida en el libro Guinness de álbumes de éxito británico por ser la primera artista femenina en ingresar a la lista de álbumes del Reino Unido en el número 1 con eh varios temas en 1983 fue seleccionada como la entrada al Festival de la Canción de Eurovisión el tema Believe in Me del año 2013 para el Reino Unido. Conti eh, continuamos. Sí, aquí en Bienvenidos al Show con este Holding Hard Hold for Hero Bonnie Tyler. llamamos la música de Martha Raven, actriz, cantante, diseñadora estadounidense. Comenzó su carrera artística en 1982 con i Like Plastic. Cuenta con 18 producciones discográficas entre los formatos de vinilo y CD. Su estilo se enmarca en los géneros electronic, funk, soul y pop. Este tema concretamente del año 1983 catch mani filing march raven Ahora continuamos con una grabación de mayo del pasado año 2020 en un concierto llamado A toda banda donde Luis Cobos eh al frente de la gran banda sinfónica Amprovan, eh, uno de los grandes directores de banda del mundo, Luis Cobos eh llevaron adelante una presentación nada más ni nada menos que junto al dúo dinámico. 83 y 84 años cada uno sobre el escenario cantando este Resistiré, Resistiré me pierdo frente a todo me volveré de hierro para la aventura entre la piel y aunque los vientos de la vida sobren fuerte soy como el punto que se dobla pero siempre el siguiente Resistiré jamas me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazo resistiré Toda nostalgia quando un enemigo sea yo quando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi vivo quando me amenaza la locura quando en mi moneda saca tru Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas Resistiré en que doble no en que robo, devolveré de hierro al mar en luna en la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se logra Pero siempre sigue entiendo sueños se me rompan en pedazo resistiré resistiré resistiré Es un ritmo creado en Brasil a partir de varias influencias culturales, un baile surgido en el estado de Pará, en Brasil en la década de los 80. Tiene como base el carimbó, la cumbia y el merengue. El término lambada proviene de una palabra portuguesa usada en Brasil que describe el movimiento de un látigo. Este movimiento ondulatorio y suelto es imitado por los cuerpos de los bailarines. La lambada criolla fama mundial en el 89 con la versión llorando se fue del grupo Caoma, titulado también Lambada en aquel momento, que fue en realidad un plagio de Llorando se fue del cuarteto continental que lo había publicado en el álbum de Fiesta de cumbias del año 84 y a su vez la canción original Llorando se fue del año 81 es una zalla del grupo boliviano Los Harcas caoma plagió bueno la autoría de esa composición y por eso tuvieron problemas legales bastante importantes. Aquí compartíamos la versión de Malija, una cantante de la República de Macedonia que a la edad de 17 años tendría la suerte de ser escuchada por la reina de la música Ehma Prodespova y eh, luego como miembro de la Esmas Band ha participado en varios festivales en Hungría, España, Marruecos, Holland, etc. Esta versión año 2019 de La Lambada en La Voz de Malilla. Final hoy de este bienvenido San Joe con un grupo italiano de música romántica pop formado en Génova en el 67 originalmente como un cuarteto pero desde 1981 pasó a ser un trío tras la salida de Marina Occhiena y desde el 2016 pasó a ser un dúo tras el retiro de Franco Gatti el 5 de febrero de el 2020 el año pasado tras 39 años Marina vuelve al grupo junto con Franco Gatti y el cuarteto se junta nuevamente en un escenario de San Remo. Sus canciones fueron grandes éxitos en Europa, principalmente Italia y España, también con muchísimo éxito en América Latina y en los Estados Unidos. Están entre los artistas italianos con el mayor número de discos vendidos. El final hoy de este, bienvenidos al show, Richie e Poveri, desde 1989. ...y esta... ...Mama María... ...un gato blanco... ...de buen humor... ...un buvo sobre el televisor... ...muele el aire... ...todora un tienso... ...sus ojos dulces... ...de un rosado intenso... recetas de la alegría del destino en las estrellas te dicen solo, solo cosas bellas mam, mam, mam mam Maria, mam mam, mam, mam mam, mam Maria, mam mam, mam mam Maria, mam mam, mam mam mam mam Maria, mam de mi futuro roti me ke hai se resta stupendo si se foizo un re e a quella rubia americana o se enamora o la trasforma in rana me muoro de la curiosita dimme un pochito della verita quiero saber si con este amor se ve felice o tal vez sera peor mamma mamma Mamma Maria mamma mamma mamma Maria mamma pero quisiera comprar el cielo, darselo a ella y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, mamá, María, mamá, María, mamá